Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pues muy pero muy bien saludando a todos en esta transmisión en vivo, en esta transmisión sorpresa y pues obviamente, eh, pues aquí al pendiente de que no pase como la vez pasada que la transmisión pues se cortó saludando rápidamente a Alma B, que es la primera que me aparece aquí en el chat Y antes de comenzar con el tema, pues rápidamente saludar a Kiara Bell, que es la segunda que me aparece en el chat. Y uh, bueno, ya no me aparecen más en el chat, así que vamos a comenzar. A Muñoz P, a Rubén, a Araceli, a Soltando, a María, a Daniel, a Laura, a María, a Dora, a Edson, a P Muñoz, a Cintia, a Soltando, a Marras Oficial. Y bueno, saludos a todos y a todas, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, me imagino que el sonido está perfecto, si no cualquier cosa ahí leo si, si no se escucha bien y pues bueno antes que nada saludarlos, eh, mandarles ahora sí que mucha buena vibra, mucha, mucho amor a todos y a todas ustedes que están aquí coincidiendo en este momento, aquí escuchando y pues bueno en esta ocasión quiero platicarles un poco acerca de algo muy importante que es conectar precisamente con Eh, el poder supremo o con la fuente infinita voy a limpiar un poco la cámara porque se ve un poco nublada así que me imagino que ya se ve un poquito mejor así que bueno eh, vamos a platicar acerca de cómo conectar con esta llamada fuente ilimitada o el poder supremo eh, es un título que se le pone o que a algunos le llamamos así a lo que otras personas pueden llamar Dios, eh, la inteligencia suprema, la conciencia infinita, multiabarcante, omnipotente y omnipresente. Y pues bueno, tiene muchos eh, nombres a lo largo de la historia y cada persona tiene su propia manera de interpretar y de entender este poder. Eh, obviamente, al ser una cuestión tan interesante, tan importante, pues hay muchísimas personas eh, que tienen ciertas ideas Que podríamos decir que están erradas o que están o que son muy dogmáticas. Obviamente, comprendiendo que todo lo que les digo, como siempre, pues cada uno de ustedes eh, lo ponga en duda, lo experimente y solamente después, eh, y no es la verdad absoluta, sino que solamente es eh, lo que yo pienso en este momento, eh, en este espacio y en este tiempo. Entonces, eh, conectando con esta o continuando con la transmisión, porque veo que se cortó un poco, eh, espero que al final quede presentable. Eh, vamos a hablar de cómo conectar con esta fuente infinita, con este poder supremo. Ok, lo primero que quiero que me entiendas o que comprendas es que, en este momento, tu cuerpo está realizando muchísimas funciones, eh, cientos, tal vez miles de funciones, incluidas las que está haciendo tu cerebro, los pensamientos, las corrientes eléctricas eh, que están en tu sistema nervioso, eh, el latido de tu corazón, los procesos de todas tus células. Y cada uno de esos procesos, imagínate, es eh, hipercomplejo, es demasiado complicado. Y aparte de todo, funciona en una armonía que es prácticamente eh, perfecta, en una armonía pues, absoluta. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Esto significa que existe una conciencia, hay una especie de fuente de conciencia que está haciendo que todas tus células, tu corazón, eh, tu sistema nervioso y todo tu ser esté eh, trabajando a la perfección y en perfecta sincronía, sin que tú tengas que preocuparte porque esté funcionando. Si todo el tiempo tuvieras que estarte preocupando por... Eh, Hacer los latidos correctos al mismo tiempo que estás transmutando, transformando el oxígeno que entra en tus pulmones y al mismo tiempo tener que regular la sangre sería algo prácticamente imposible. Esto nos está diciendo claramente que existe una conciencia, una superinteligencia, una suprainteligencia que te mantiene vivo, que nos mantiene vivos y que nos permite existir y que nos permite compartir. Entonces, lo primero y más que obvio es que independientemente de si tú creas eh, o no crees en esto que se llama Dios, puedes, sí puedes entender o creer que existe una inteligencia suprema, una armonía absoluta eh, que está regulando estos procesos sin que tú tengas que preocuparte por los mismos. Entonces, si seguimos el axioma del equivalión, el cual nos dice que tal como arriba es abajo, ...así como tu cuerpo eh, absolutamente y por completo está trabajando sin que tú te preocupes... ...de la misma manera, todo el universo infinito que nos rodea y la... ...perdón, se cortó... ...también a su vez está trabajando en, en una perfecta armonía... ...y esta inteligencia eh, se encarga precisamente de realizar todos estos procesos. Entonces, cuando hablamos nosotros de que tú creas tu realidad... ...y cuando hablamos de este tipo de cosas... Muchas personas que son, vamos a llamarles, muy mmm, enfocadas al pensamiento de Dios o de este amor infinito o de esta coincid o de esta fuerza de sincronicidad, creen que existe una contradicción entre los deseos y pensamientos que uno tiene y lo que va sucediendo en la vida. Entonces, como siempre, eh, recuerdan lo que les digo, lo ideal siempre es El punto intermedio, el punto medio, el, el, el punto perfecto del equilibrio. Entonces, no podemos creer que la realidad simplemente se crea por mis deseos personales, ni tampoco podemos creer nada más que se crea por una voluntad divina de la cual yo no soy tampoco o yo no soy responsable y que entonces pues ya Dios dice a ver qué pasa, sino que existe precisamente una conexión. Esa conexión entre esas dos fuerzas es lo que tú eres, es lo que yo soy... ...y es lo que mantiene a todo el universo funcionando. Eh, pero en realidad no existe ninguna contradicción entre esas dos fuerzas. Lo que sí te puedo decir, eh, y es un gran, gran eh, consejo que te comparto... ...es que sí es muy recomendable que de vez en cuando, si no es que diario... ...intentes comunicarte con esta energía... Eh, de, o esta fuente ilimitada te digo que lo hagas pero que lo hagas más allá de, todo, de todos los dogmas y de todas las ideas preconcebidas que te han dicho velo como una relación entre tú y esta fuerza cósmica o esta fuerza ilimitada o esta conciencia ilimitada del universo pero no lo veas como algo que es ajeno a ti y no lo veas con todas estas cargas de dogmas de que Eh, hágase tu voluntad este y, y, y, y todo eso que si sí es así realmente pero eh, tienes que verlo, tienes que vivirlo desde una, precisamente desde una fusión eh, date cuenta que si tú eres hijo o hija de esta energía de esta conciencia ilimitada no necesitas ningún intermediario entre tú y esta fuerza cósmica, esto significa que perdón se volvió a cortar Tienes el derecho absoluto para poderte comunicar con esta conciencia. Entonces la invitación es que todos los días, o al menos antes de acostarte o cuando despiertes, trata de conectar con esta energía eh, poderosísima, con esta fuerza suprema, pero más allá de los dogmas. Eh, puedes llamarle como tú quieras llamarle, puedes llamarle fuerza creadora, puedes llamarle conciencia infinita, puedes llamarle Dios, puedes llamarle padre, puedes llamarle madre, puedes llamarle padre, madre, mente de todo lo que existe. El chiste es que tú eh, realices esta conexión, eh, esta fusión eh, entre ese ser o eso, eso que es eh, prácticamente incomprensible para la razón humana y tu propio ser. Te, te platico esto porque lo podemos abordar de diferentes perspectivas, en una perspectiva podemos abordarlo con esta cuestión que es totalmente, eh, vamos a llamarle mística, esotérica o psicológica, donde eh, comprendes que existe esta fuerza cósmica y tú te comunicas con ella porque eres una emanación. Comprendiendo que esta fuerza cósmica te entiende a la perfección, te entiende perfectamente y conoce todos tus problemas y todo lo que te sucede. Y comprendiendo que tú nunca vas a poder entender esta mente cósmica suprema, pero esta mente cósmica suprema sí puede comprenderte y siempre lo hace. Entonces se trata de hacer esto que en la antigüedad, y algunos llaman oración, pero no es una oración que nazca de una, de una pose, de una máscara, sino más bien es una oración Que nace del corazón por eso te digo que es importante que realices esta conexión entre tú y esta fuente cósmica si eres una persona que le cuesta mucho trabajo entenderlo de esta manera puedes verlo también hasta como una cuestión neurológica o de neurociencia comprendiendo que eh, nuestra parte consciente que es nuestro ego que es nuestra personalidad cuando tú entras en oración y cuando te comunicas con esta energía Puedes verlo como si te estuvieras comunicando eh, con tu super yo, con eh, el ser eh, real o con tu propia conciencia multiabarcante que está dentro de ti. Cualquiera de, cualquiera de esas dos opciones es válida y te va a funcionar. Pero lo más importante para que funcione... Eh, perdón, se volvió a cortar, así que, bueno, espero que me sigan, aquí ya no me aparece el chat, pero yo seguiré este, platicándoles, esperando a que, pues, aparezca, ¿no?, entonces, eh, ya me apareció, espero que todos me escuchen bien, eh, continuando con esto, eh, les decía que es importante que podamos comunicarnos o hablar con esta energía, con esta conciencia, pero siempre desde un punto de vista eh, de la honestidad, ¿no?, desde un punto de vista de hablar con el corazón, Eso es a lo que se refiere la verdadera oración, distinguiendo que existen diferentes vías. Una cosa es cuando dices el yo soy y dices lo que quieres que manifestar en tu existencia o esta característica que deseas. Otra cosa es cuando tú te concentras y te enfocas en algo. Y otra cosa también, que todas están conectadas, es que tú eh, encuentres un momento en el día, en la noche, donde te comuniques con esta energía, con esta conciencia, que muy bien podrías llamar padre, madre eh, o como quieras llamarle pero es, eh, es real pero no vas a vivirla como algo real hasta que tú no eh, decidas experimentarla entonces es, este video es simplemente es, eh, compartirte invitarte a que realmente hagas una relación con esta fuerza cósmica como tú quieras llamarle y que de verdad Eh, trates de ser lo más honesto lo más honesta posible con esta energía y le digas pues lo que tienes lo que sientes tus problemas lo que te gustaría como te gustaría que se solucionara y que también le permitas a esa energía que haga eh, lo que tiene que hacer como sabe hacerlo que permitas que esa fuerza también te ayude en eso que deseas si unes las dos fuerzas que son te digo los decretos las meditaciones eh, Y todas estas herramientas que te comparto lo unes a esta confianza absoluta en esta fuerza cósmica y si lo haces desde la más pura honestidad de tu corazón, cuando esas dos fuerzas se unen, créeme, se vuelve algo extraordinariamente poderoso. Así que bueno, voy a tener que volver a, a subir este video, pero ya no hacerlo, haciéndolo en vivo porque no me aparece el chat y no sé si realmente me están viendo o no, me imagino que sí. Pero bueno, eh, dejemos que este video simplemente sea eso, como una manera de inspirarlos, de compartirles esta gran verdad. Y en un video que subiré más adelante, ya lo grabo, ya se volvió a desconectar, ya se conectó. Les mando un abrazo muy grande, los quiero y las quiero muchísimo. Y pues ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? Pues el espejo de la realidad. Y de verdad, muchas, muchas gracias por su apoyo, por coincidir, por escuchar y por estar aquí presentes.